¿Eh? El sorteo es el bien Está Mauro Cabalín y Cabilda Hernández Benítez Lo que se quieran comunicar lo hacen El viernes pueden estar y si no van y le dicen Yo escucho la gráfica, che Vamos a la tanda FM 89.3 radio gráfica Inicio de espacio publicitario se parte de la comunidad radiográfica, se parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Con no tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos, porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Mundo Patricios donde conviven el trabajo, la comunicación, la salud y la educación. Un polo de construcción popular integrado por la cooperativa Gráfica Patricios, Centro de Salud número 46, Escuela Trabajadores Gráficos y Radio Gráfica FM 89.3. Mundo Patricios. Desde diciembre del 2003, junto a la comunidad del sur de la ciudad,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 Pedilo en tu librería o a www.sikus.org.ar que te lo envía por correo argentino. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Havana 3277, Villa de Voto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Valet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT.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 Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía En la Corriente Federal de Trabajadores Por la Soberanía Energética Argentina Cooperativa El Zócalo Gráfica y Editorial Autogestión con equipamiento digital de última tecnología Impresión de libros, revistas, polletería y volantes Entra en nuestra web www.cooperativahelzócalo.com.ar O acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela, 1259 Y en Constitución, Santiago del Estero, 995 9 5 O llamanos al 4381-1939 Cooperativa El Zócalo Viernes, de 22 a 0, por Radiográfica, Groenlandia un montón de conceptos cerrados Un programa Políticamente incorrecto Desde el 7 de septiembre venid de gira con La Compañía Usted está poniendo en riesgo nuestra función Somos artistas Y vinimos a trabajar Y nosotros somos trabajadores rurales Y queremos que se nos escuche Y justo cuando tenemos que actuar nosotros Quieren que se los escuche Hagamos seguro Esto es una cooperativa, joven Una cooperativa Una coproducción de El Descubridor Y Radiográfica Cooperativas para la Red Farco Le propongo una cosa Al terminar, ustedes leen un comunicado Reclamando lo tuyo La compañía Con las actuaciones de Arturo Bonin, Ingrid Pelicori Alejo Ortiz, Anaí Gada Manuel Callao, Julieta Ballina Nacho Iambrich y con la participación de actrices y actores de todo el país Escuchalo por Radio Gráfica de lunes a viernes en Desde el Barrio en Abramos la Boca y a la Medianoche y los domingos escuchá el capítulo completo al término de Aiche Domingo La Compañía Radioteatro escúchalo. Mira cómo te deja. El gueto de Varsovia es si esto. Pero escucha, un poco. Escúchalo. Vamos a ser los campeones del mundo de la cuarentena. Apaga la tele. Porque que lo encierran en el lugar donde usted vive como una cárcel. Mira cómo te deja. No queremos ser Valenzuela queremos ser líderes. Apaga la tele y encende la radio. Quédate en casa. Cuídate. Radiográfica, un barbijo que te cuida. Pero van las orejas din de espai publicitari Maybe i didn't create you Quite as good as i, I you Quite as often as I could have. i never took me quedo pensando en la claridad ...que hablábamos con Vilasqui, ¿no? ...sobre el cuadro de situación integral... ...del empresariado nacional... ...lo cierto que hay un bloque productivo... ...nacional que efectivamente... ...está tensionando en favor de la política de desarrollo... ...otro cantar... ...es la canalización política de esa tensión... ...uno de los desafíos para... ...llevar adelante... ...ahí voy a leer las cosas que me dicen... ...a una de las preguntas que nos han hecho... ...están chispeantes hoy, ¿eh? ...a ver, a ver Elvis Presley... Observando la Avenida Patricios, el, el bello paisaje urbano, al mismo tiempo tiene rasgos siberianos, ¿no? Realmente la gente, la poquísima gente que queda en la calle va muy abrigada. Hernán Vázquez dice, el cantante de cumbia favorito de los tenistas es el Potro Rodrigo. Nos dice eh, Faustino Velasco, con esta noche está lindo para ir al Río Donnesto y comer en la vereda como está autorizado en la ciudad pero como la vereda esa es muy chica, te sentás en el cordón con un buen vaso de tinto. Extraordinario, me parece extraordinario. Gracias, Faustino. Arriba el Víctor. Hernán que dice, yo soy de la comunidad gráfica, pero el matambrito me gusta con limón y sin napolitana. ¿Puedo ganar igual? Vamos a trasladar el delicado pedido gastronómico a los amigos. Ah, ah, ah. Acá Marquitos me señala, dice Carlos Pérez. ¿Qué hace de interlocutor? De, de transmisor, ¿eh? que los pequeños productores padecen la prepotencia de los grandes, donde es inevitable acudir para vender sus cosechas. O le venden sí o sí porque si no se le termina pudriendo en la chacra, en fin. Bien, el tema de las vías de comercialización son centrales, no se trata solamente de la producción. Vino Velasco, ahí no pueden poner mesas aunque tengan 30 grados de temperatura. Eh, bien, vamos con eh, con lo planteado sobre Vicentín, eh, me parece que está relacionado con el tema. Eh, el juez cercolini no inhibió Vicentín, se apura a vender activos y perjudica al Banco Nación, esa, esa es la idea base. ¿Eh? En las últimas horas se conoció que el Grupo Vicentín vendió su frigorífico FIAR, lo que pone en evidencia la estrategia de los dueños de la cerealera, quienes aceleran la venta de activos para esquivar la consecuencia de la causa de pesa sobre ellos por maniobras de lavado de activos y malversaciones de fondos. Ante la inacción del juez federal Julián elcolini, quien se niega a dictar la inhibición general de bienes sobre los accionistas de Vicentín y los exfuncionarios del Banco Nación que le otorgaron créditos millonarios durante el gobierno de Mauricio Macri. Aquellos que no recuerden Arcolini, bueno, pueden seguirnos, pueden seguir Horacio Bervigi, lo cuenta muy, muy bien, pueden leer el libro de Cristina, sinceramente. En esos lugares se van a enterar de la verdad. Pueden seguir a Juan Salinas al respecto, o atisbar una parte del trabajo de la baqueta. Con esa postura, señala la información que nos suministran a raíz del pedido de los oyentes, el magistrado está dando tiempo a los dueños de Vicentín para que se desprendan de las sociedades que no están fuera de control accionario de la sociedad concursada. De esta forma, les está permitiendo a los accionistas que se insolventen. Es decir, que si se llega a extender la quiebra de la sociedad concursada, no habrá activos para hacer frente a la deuda de más de 90.000 millones con más de 2.600 acreedores. Para ir a fondo y entender lo que estamos señalando, que tiene eh, su traba interpretativa, convocamos a Carlos Gornia desde Santa Fe, querido amigo comunicador popular, y nos explicaba en un ratito esto. Amigos, amigos de Gráfica, muy buenas tardes. Con respecto al tema de Vicentín, podemos afirmar que está sucediendo lo que se imaginaba después de que se cayera el proceso de intervención del gobierno de la provincia. En rigor de verdad, tal como ustedes señalan, Eh, vienen haciendo referencia y hoy el, el diario Ámbito Financiero lo expresa con total claridad eh, Vicentín sus sus socios han definido una estrategia tienen una estrategia que en parte pasa por vender activos eh, y de esa manera ir desprendiéndose de, de empresas situación que complica al Banco Nación, pero que también genera muchísima incertidumbre sobre su capacidad eh, de poder eh, abonar las deudas que tiene con cooperativas, con productores, eh, y, eh, e inclusive con la banca nacional y extranjera. Esto me parece que es el elemento más importante y como segundo dato, primero, eh, Creo que es necesario señalar que la intervención de Santa Fe que tuvo muchos aspectos positivos en términos de involucrar a la provincia y a otros actores, no tuvo en cuenta que sacar el problema de la órbita nacional donde podía transformarse en una verdadera política de Estado y ante la decisión clara de la justicia de Avellaneda Reconquista, de sostener a los dueños de Vicentín eh, al frente de la empresa, tarde o temprano iba a desembocar en esta situación. Entonces, nos parece que se está produciendo un cambio de escenario porque ya no es algunas algunos actores nacionales y extranjeros, pero fundamentalmente el propio Estado Nacional eh, y como les decía, productores, cooperativas y empresas y trabajadores eh, reclamando o solicitando deudas, sino que entramos en otro proceso eh, donde la firma Vicentín comienza a cambiar el escenario, no solamente económico sino que tiene una estrategia propia para avanzar en la resolución de la deuda y de sus problemas habrá que ver cómo continúa esto helada The calm before the storm I interesante la objeción del dirigente empresario a la política bancaria se complementa con